Nos preparamos como, como todos los años y como todos los años siempre pensando que, que el próximo año vamos a tener a Clara, pero bueno, desgraciadamente pasaron ya 40 años, va a ser en, en noviembre, que fue secuestrada y la seguimos buscando, ¿no? Este, pero este año, 40 años, son muchos, es un número redondo, con lo cual, este, bueno, vamos a hacerlo de todos los años su recuerdo y ¿no? un homenaje a ella, a sus padres, a los militantes de, de la casa y al mismo tiempo la suelta de globos que hacemos todos los años, ¿no? Uh -huh. Y también se va a estar eh, presentando un documental que es La guardería de Virginia Croato. Sí, sí. La, después, de, después del, del acto se, se va a pasar la, la película que para nosotros es eh, más allá de lo simbólico que significa, de lo, de lo histórico que significa la película, como historia barba la redundancia, también es que Virginia para nosotros es muy, muy importante. Ella ha sido la primera que nos ha grabado el, el juicio por la verdad, los primeros videos que, que tenemos. O sea, la conocemos hace mucho tiempo y, bueno, y la queremos mucho y la admiramos porque es una, una gran documentalista. Claro. Elsa, también queríamos preguntarte, a propósito de que hoy se cumplieron 2.000 rondas de las mares de Plaza de Mayo, también preguntarte cómo lo viviste vos desde lo personal, cuál, qué experiencia podés contarnos de hoy, teniendo en cuenta también que es un contexto en el cual estas conquistas de derechos humanos se ven amenazadas, sobre todo en el plano simbólico, ya que, por ejemplo, el presidente Macri salió a decir que le daba igual que haya 9.000 90 eh, desaparecidos, perdón, a 30.000. Bueno, el presidente Macri no tiene la menor idea de lo que es la historia ni lo que pasó en nuestro país, ha estado siempre absolutamente al margen por, por la élite que pertenece. Eh, nosotros sabemos perfectamente bien de, del, del simbolismo y de la realidad de, la, de los desaparecidos nuestros, de nuestros familiares. Eh, así que, bueno, y la... La ronda de hoy, la ronda número 2000, a ver, es una doble cosa. Primero es este, el orgullo, la alegría, el cariño, todo lo que, lo que nos brinda la sociedad en los momentos de las rondas y hoy en especial ha habido mucha gente, ha sido muy importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo desde el, el tema de derechos humanos. Ha sido muy cálido, muy, muy lindo. Y por otro lado está la cosa, hasta cuándo vamos a seguir dando vuelta a la pirámide preguntando a dónde están nuestros hijos. Porque el fin de las rondas es ese, la pregunta, a dónde están nuestros hijos. Elsa, buenas noches, te habla Leandro. ¿Sí? Sí, de yo te noches. quería preguntar, eh, más allá de, de esta caracterización y los dichos las barbaridades que dijo Macri, ¿hubo algún acercamiento por parte de algún funcionario vinculado a derechos humanos, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, para charlar con ustedes, para tratar de colaborar? Eh, ¿Mantuvieron los acuerdos? ¿Hubo, hubo algo que se, se pueda destacar o se pueda mencionar? Ustedes son un organismo que, que muy respetado, que tiene un recorrido eh, muy valorado en eh. la ciudad y es importante saber si si antele... yo soy la presidenta de la asociación Anaí si sí, lo sabes sí sí sí este no eh, eh, o sea como madre te puedo hablar como madre no no yo te decía eh, por eh, de, de la asociación, la asociación, asociación sí, nuestra sí sí sí eh, no es más seguimos seguimos pidiendo que sea receptivo, este los acuerdos que tenemos con la municipalidad de hace dos, tres años que no nos, no, no nos dan un centavo cuando eso está aprobado. Este, y cuando preguntamos, sí, sí, sigue, sigue vigente, pero no logramos la mínima ayuda. Y con respecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia es exactamente lo mismo, tampoco tenemos ningún apoyo, este, y no... Salvo, qué sé yo, haber, haber acercamiento desde lo personal, en el sentido de, sabés que en la Casa Mariana y Terugi, eh, se reciben las distintas visitas de colegios, primarios, secundarios, y hasta de facultades. sí Yo le he eh, a los chicos que he ido con mis alumnos. Claro, esa es la, la relación que tenemos, este, bendita sea, y la, la queremos, la amamos y la trabajamos, y estamos absolutamente para eso, en realidad, para eso fue creada la asociación, para la memoria, este, pero después no, no tenemos ninguno, ningún acercamiento de, de nadie. No, es bueno saberlo eso porque la verdad que... Es totalmente cuestionable y, y nos, nos interesaba saberlo de, de tu propia boca y ojalá que puedan cumplir y habría que ejercer la presión para que cumplan con los acuerdos y se pueda sostener la casa que, que es un aporte fundamental a la historia de la ciudad, por, por lo que vos, vos bien contabas. Sí, sí, está el, eh, ahora, este, bueno, tenemos los guías que son, yo no tengo palabras, yo los amo, con lo cual uh -huh. está mal que yo diga algo con respecto a ellos porque los quiero muchísimo. Eh, como personas, como militantes, como seres humanos, así que no, yo no te puedo hacer un juicio de valor sobre ellos, pero de todas maneras la casa es, está sostenida prácticamente por ellos, todo el trabajo de la casa. Elsa, antes de saludarte, queríamos hacerte una última pregunta Y bueno, y decirte que digamos, figuras como vos, como Chicha Mariani, son eh, digamos, referencias para nosotros. Y en ese sentido, preguntarte de cara eh, hacia adelante, mirando para adelante, eh, no sé, cuáles son eh, los desafíos que tenemos, cuáles son las tareas, eh, si se quiere, las esperanzas en este contexto difícil, eh, digamos, ¿qué, qué podés decirnos eh, de cara hacia adelante. Mira, yo creo que en este momento tenemos un desafío muy, muy grande de idear estrategias para seguir adelante, para no perder nada de lo logrado. Sabés que están dando domiciliarias a los genocidas, sabes este, que hay como retrasos en todo lo que sea la justicia. Y bueno, vamos a tener que ponernos a pensar nuevamente en, en, en formas de poder seguir adelante. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, eh, seguir trabajando por, por la democracia, seguir trabajando por nuestros derechos, seguir eh, buscando justicia y verdad por los que no están y seguir también en la búsqueda de todos y cada uno de hombres y mujeres hoy, pero bebés que se llevaron sacados del vientre de sus madres en los campos de concentración. Así que la tarea sigue siendo grande y a eso me refería yo cuando decía cuántas vueltas más vamos a tener que dar a la pirámide para, para que nos den una respuesta a dónde está nuestra gente, cuál fue su destino y dónde están nuestros nietos, ¿no? Yo en mi caso, mi nieta la tengo, pero... Uh -huh pero faltan 400, con lo cual también me falta un pedacito. Y que, claro, por supuesto, en nuestro caso, para es este para nuestro trabajo es lo más importante y es en lo que estamos todos abocados día por día, acompañando la chicha en todo lo posible y al mismo tiempo hacemos, haciendo lo que podemos, ¿no? De hecho, mañana va a haber un acto en, en Ituzengó, hay un, un proyecto de trabajo, no, no es un proyecto, es una realidad, 400 razones se llama, este, que está en el Consejo Deliberante de Ituzaingó y mañana se va a reabrir ese, ese proyecto y bueno, voy a estar presente y al mismo tiempo va a ser un homenaje, eh, aclaran ahí también en el día de su cumpleaños. Claro. O sea, seguir trabajando, va